Estamos en contacto telefónico con el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Eduardo Seminar. Hola Eduardo, Pepe Frutos de, de Farco ¿Qué tal, Pepe, ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, sí, como como bien decía usted en la presentación, el bloque Frente para la Victoria, con la firma de su presidente Héctor Recalde, dio a conocer y con el acompañamiento de los parlamentarios del Mercosur por el Frente para la Victoria, un comunicado muy duro dejando... ...en claro cuál es la posición del bloque frente a a la, a la detención de José López. Para nosotros configura un hecho de corrupción eh, individual... ...que deberá ser investigado por la justicia... Eh, ...en primer lugar por la cuantía y por otro lado por la actitud... ...de un funcionario de un gobierno que al cual pertenecemos nosotros y del cual nosotros creemos que debe rendir cuentas ante la justicia, ante los organismos especiales de recaudación eh, y a partir de ahí eh, nosotros respetaremos lo que dictamine la justicia. Eduardo, ¿ustedes eh, creen que se, que se termina en López la cosa? Porque él ocupaba un cargo importante, era segundo de julio debido a en el Ministerio de Planificación, fue funcionario desde el desde la Municipalidad de Santa Cruz eh, hace muchos años con, con Néstor Kirchner y mantenía eh, un importante cargo hasta diciembre del año pasado. Eh... Sí, sí, el, el Secretario de Obras Públicas de la Nación. Eh, miren nosotros eh, en primer lugar creemos que con López tenido la, con las pruebas encontradas, la justicia tiene todos los elementos para proceder en consecuencia. nosotros Creemos que no ayudamos en nada a hacer suposiciones en este momento. Eh, de todas maneras, como lo hemos dicho siempre, que se han planteado estas situaciones y que en muchos casos han terminado dictaminando a favor de quien en primera instancia parece culpable, nosotros creemos que es la justicia la que debe terminar todo el proceso de investigación y que llegue hasta donde tenga que llegar. Sí. Uh -huh. Eduardo, eh, hay hay un, un debate que, que surge a partir de este tipo de hechos que no solo eh, afectan a funcionarios como López del gobierno anterior, porque también eh, eh, hay funcionarios de distintos signos políticos investigados por distintos hechos de corrupción, incluso actuales. Pero hay un, de, hay un debate sobre eh, si la corrupción es un elemento menor dentro de la política o si... ¿Es una clave fundamental o una necesidad fundamental el de la honestidad, el de eh, la transparencia y la no corrupción en cualquier tipo de gobierno del signo político que fuere? ¿Usted? A ver, yo le contesto en términos de mis condiciones personales. ¿no? Eh, yo creo que pensar de que la corrupción es inherente a la actividad política sería como pensar de que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 y nosotros creemos que si López es culpable, tienen que buscarse todas las partes que han participado en este hecho. Eh, Eduardo, ¿hay una hay una una intencionalidad por estos días en tratar de reducir o, o, o endilgar toda la corrupción del país al kirchnerismo, al anterior gobierno? ¿Ustedes ven eso también? Sí, yo creo que estamos atravesando una situación conflictiva donde veníamos de discutir eh, otros hechos que ligan a otras personas que a otros empresarios y a otros funcionarios de temas de lavado de dinero, de cuentas en el extranjero, cuentas que no terminan de cerrar, eh, y se suma este otro hecho. Eh, evidentemente, hay una pareciera sobrevolar una cuestión de eh, pensar el, el, pa el país como un conjunto de corrupciones sistémicas en el cual termina llevándose, como en el 2001, a toda una clase política política, Eh, eh, metiendo a todos en la misma bolsa. Y yo creo que ese es el debate que hay que dar y que no todos los funcionarios y todos los dirigentes tienen el mismo nivel de responsabilidad en este sentido. Uh -huh. eh, hoy también eh, empieza a quedar la sensación de que está, está muy mal esto que ha ocurrido con López, pero que es menor o es normal Tener dinero no declarado, que no se conoce el origen en paraísos fiscales por parte de funcionarios y también de empresarios. ¿Puede ser esto? Claro, ah, bueno, yo creo que eh, intentar naturalizar el delito es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Yo creo que es tan anormal que pase lo que pasó en la mañana de ayer como tan anormal que haya gente que dice, te da cuenta, en el extranjero y no sabe que la tiene o que se la vio su papá. Entonces... Eh, realmente creo que naturalizar es como salir a jugar a buscar el empate Entonces eh, somos todos sujetos de sospecha Y todos tenemos a nuestro muerto en el placar Y yo creo que no es así Creo que la mayoría de la gente que se dedica a la actividad política Y a otras actividades tanto comerciales como industriales Tiene que tener un principio de inocencia y un principio de, de, de no sospecha Eh, para eso están los organismos de investigación, tanto impositivos, jurídicos eh, y judiciales, si hiciera falta, para, para poner las cosas en claro. Uh -huh. Eduardo, después de la crisis del 2001, eh, el país pudo salir adelante eh, gracias a la política, a, a que la política pudo ser una, una herramienta ¿Cómo? utilizada a favor de los del pueblo y a favor de los sectores que la habían pasado tan mal Eh, en los años previos al estallido de, de 2001. Eh, ¿Hoy le conviene a algún sector, le conviene a alguien que la política esté vinculada tanto con, con la corrupción? Eh, sí, yo creo que le conviene. Le conviene a aquellos sectores que, que, que medran y hacen negocios en situaciones de alta turbulencia, digamos. Lo, lo mejor que podemos lograr para consolidar la democracia... Eh, garantizar un marco de transparencia, de confianza en las instituciones y fundamentalmente de confianza en la honestidad y en la responsabilidad que quienes les toca dirigir. Eh, y esos son los valores sobre los que hay que tratar de construir una sociedad. Eh, y lo otro verlo como una excepción, y no como lo natural y lo cotidiano. Y bueno, entonces como todo vale, vale cualquier cosa para cualquier ciudadano. Eduardo, en estos meses de gobierno de, de Cambiemos, de Mauricio Macri, eh, se han cometido bastantes bastantes atrocidades en contra de, del pueblo, de los trabajadores, tarifazos, devaluación, de apertura de importaciones que destruye a las pymes, ola de despidos. Esta situación que ha abierto eh, a nivel mediático el caso de López, ¿puede abrir la puerta para medidas peores todavía las que se vienen... Eh, ...padeciendo en estos meses? Esperemos que no... ...esperemos de que... ...en algún momento... Eh, ...el Poder Ejecutivo... empiece a tomar el camino... ...de escuchar los reclamos... ...de muchos sectores... ...que hoy están atravesando momentos muy críticos... ...de todas maneras... ...en la construcción de la opinión pública... ...todo este tipo de hechos... ...no contribuyen a que... ...se pueda encontrar caminos... ...más razonables para salir de esta situación... La situación social es muy preocupante, la situación económica es muy preocupante y nada indica que pudiera ir mejorando los próximos seis meses, como se dijo al principio. no O sea, el nivel de ajuste parece no tener fin y el nivel de pérdida de puestos de trabajo es una cuestión inherente al propio modelo que se está intentando imponer. Así que yo creo que en ese sentido eh, todo este tipo de cosas como... Están dos semanas ahora discutiendo sobre la actitud de un funcionario venal como el tema de la sacada de dinero al extranjero, en gran parte también se transforma en cortinas de humo para no ver la realidad que está la cotidiana de todos los días, la de la gente común, ¿no? Eduardo, la última, como sí. integrante del, del bloque mayoritario de la Cámara de Diputados sí. y, y parte de una fuerza política que gobernó el país durante eh, 12 años... ¿Qué, ¿Qué mensaje se le puede dar a tanta gente que se benefició con aquellas políticas, que vio con buenos ojos muchas cosas que se hicieron, y que hoy ante estos hechos empieza a mirar con duda, con recelo, o incluso eh, es muy empieza a ser muy crítico de aquello que que ocurrió eh, durante el kirchnerismo? Bueno, yo creo que hay que llamar a un análisis y a una reflexión serena de cada uno de los ciudadanos que acompañó, a nuestra fuerza política de poder analizar con, con tranquilidad todos los logros que hubo, los planteos centrales y no dejar de que casos individuales permitan que un juicio de valor a lo mejor sobrecaliente y con mucha bronca, como tenemos todos con estos hechos, nos, hagan, nos opaquen la, la, la política general que llevamos adelante. Pero sin duda... En, en términos particulares, mi crítica y mi repudio a este tipo de actitudes. Eduardo, gracias como siempre por el contacto con Fábio. No, Fago. por favor, muy amable, gracias Hablamos con el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Eduardo Seminara, integrante del bloque de diputados del Frente para la Victoria PJ.